Sí. Le vamos a preguntar a don Claudio, que llegó por acá, don Claudio Uribe, ¿ah? quien está、eh, sentado aquí frente a mí en los estudios. ¿ah? Don Claudio Uribe, que es abogado, exfiscal, con más de 30 años en la región de Valparaíso. Estudió acá en la Universidad Católica ¿ah? del Puerto y conoce tanto el plan como los cerros de la zona. No vengan con cuestiones que yo no conozco los cerros. Yo conozco los cerros y el plan también lo conozco, dice él. ¿Ah? Y estábamos conversando de esta lluvia tan p u n a Potente, ¿ah? ¿eh? Eh, sí, sobre todo en Valparaíso,、eh, cuando ocurre tanta caída de agua, en poco tiempo se produce, ¿no es cierto?, el deslizamiento de, de algunos o j a l á que no sea así. ¿Cómo está, don Claudio? Gusto de saludarlo, a ver si levanta un poquitito el micrófono ahí la producción para que podamos escucharlo como corresponde.、Eh, buenos días, don Claudio, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, buenos días. No sé si está bien ahí el micrófono. Perfecto,、ya. es perfecto, se le escucha perfecto. Oiga, don Claudio, qué es tremendo. Estábamos recién comentando, yo le preguntaba cuando venía, ¿va a llover o no? ¿Va a seguir lloviendo? Me dijo, mire, abre la, la persiana. Me dijo, mire para afuera. Sí, claro, está, está cayendo con c h u z o de siempre ahí. <risa> antes,、sí. se decía, sí, ah, antes se decía así. Antes se sí, decía s e decía, está lloviendo, pero a c h u z o oiga. Bueno,、eh, ex fiscal, sí, conocido, Ha、ah, reconocido por acá por su labor como ex fiscal también acá en nuestra zona.、Eh, y ahora、eh, lo tentó esto de, de ser candidato. ¿Se tentó、eh, o encuentra, hay alguna,、eh, no sé, algún motivo especial que a usted lo lleva a ser candidato? A ver, lo primero es que, claro, a mí me tentó, más que ser candidato, me, te,、eh, me tienta mucho ser、eh, parlamentario,、Ajá. representar a mi región,、ya. que es la región donde he hecho toda mi vida profesional,、Ajá. la región donde,、eh, donde he hecho mi vida familiar, donde conocí a mi señora, que es del Cerro Ramadita,、Ajá. no.、Eh, Por l o l l e nos casamos, tenemos nuestros hijos. Esta es mi región, hay que,、eh, soy muy crítico de muchas cosas. Y creo que lo lógico cuando uno es crítico, cuando uno opina que las cosas no están bien,、mm. es levantar la mano y decir: Yo puedo hacer lo mejor. Entonces,、eh, entonces, claro. ¿Candidato me... a diputado por el distrito? A ver,、eh, candidato no, no, no, no, no. a, ver. a、bueno. senador. Candidato a senador. Sí. sí, lo estamos sí. conociendo acá、sí. en esta entrevista para que la gente lo conozca bien. Entonces le vamos preguntando ahí: candidato a senador. A senador, es e ¿Por qué partido? ¿Por qué lado Yo soy、eh, candidato por el partido de la gente. Lo que significa además que voy、eh, apoyando la candidatura presidencial de Franco Parisi. De Franco Parisi. Sí. El partido、eh, por la gente. De partido la... de la gente. De la gente, eso es.、Sí. Partido de la gente. Ahí estamos ya aclarando las situaciones.、Eh, que esto de los granizos me tiene así como. No, a todos, a todos. Sí,、ah. Hubo que arrancar para no mojarse. <risa> Exactamente, bueno, ahí nos da、eh, algunas señales, don Claudio el、eh, don c a Uribe, d i o u quien está con nosotros acá,、eh, un poco de la trayectoria, ¿no es cierto?, en su en la región, sobre todo en Valparaíso, donde、eh, seguramente ha estado en el estadio también ahí e l í a Figueroa apoyando a Wander y todo lo demás. ¿De qué、sí. equipo、eh, usted a propósito de todo lo que ha pasado con el fútbol en este instante que estamos muy preocupados? A ver, yo efectivamente、eh, le tengo mucho cariño a Wander. s、eh, He tratado de. Traté... f a l l é un poco como padre ahí, porque mis hijos no son muy futboleros. Ya, los, ya son grandes, los llevé hartas veces al, al estadio. Traté de inculcarles todo、Ajá. eso. Pero fracasamos en eso. Pero sí, yo le tengo mucho cariño a w a n d e r s lo sigo.、Eh, me gustaría que estuviera en primera división. Va, ¿eh? va, va a estar, sí, dices, va a estar. Sí, sí, va、bien. a estar, va a estar. está muy bien. Va a estar, va a estar, pero sí, yo, yo sigo bastante, soy futbolero. Ya.、Eh, Soy futbolero en la medida que el tiempo da, pero, pero sí, sigo a, especialmente a Wander.、Mm. Ya, ok,、eh, es futbolero, dice. Entonces,、eh, siendo abogado también, leyes, lo que ocurrió en, en Argentina, que todavía nos tiene muy, muy preocupados, viajó el ministro del Interior, el embajador,、eh, está muy preocupado de lo que pasó. Pudieron liberar a todos los hinchas de la U, hay eh, heridos. Eh, En, en lo judicial, a lo mejor, se deberían también tomar cartas en el asunto. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es su opinión? A ver, claro, a ver, desde el punto de vista legal、eh, es difícil porque son hechos que no ocurren en Chile. y a、eh, Sí, esto nos marca que tenemos un problema serio con las barras. Tenemos problemas acá con gente que,、eh, que no entiende que estos son espectáculos deportivos y que, hay que,、eh, y que hay que comportarse. Y eso, claro, ahora pasó en Argentina, pero lamentablemente ha pasado demasiadas veces acá.、Eh, y las leyes que se han tenido,、eh, que se han aplicado, claramente han sido insuficientes. El fracaso de Estadio Seguro、eh, es uno de los más.、Eh, y no se ha hecho nada al respecto.、Eh, respecto. Es decir, se eliminó eso de de, de,、ah, claro, de, es de eso. ese proyecto y después. Es que es una muestra más de la improvisación que hay, que hay en, en nuestras autoridades. Es、Ajá. decir, claro, ¿cómo reaccionamos frente a, a, a tragedias, a circunstancias terribles que pasaron? Ya, eliminamos un plan, damos el golpe noticioso, pero después nos damos cuenta que no hay nada detrás. Es decir, que no hay una planificación. Entonces, claro, ganamos el titular, pero después de eso、eh, sigue quedando la embarrada y no. Y no pasa nada, así que es una muestra más de cómo no hacer las cosas.、Mm. Hay que planificar bien, hay que tener un proyecto, hay que tener un programa antes de、eh, tratar de agarrar el titular. Y eso es alguna cuestión que muchos no entienden. Dicho eso, además, me quiero colgar el tema de Argentina, demuestra lo que no tenemos que tener. No tenemos que tener una policía absolutamente inoperante. Esto, el hecho de que los policías argentinos hayan detenido solamente a chilenos. Cuando todos vimos que acá la cosa fue de lado y lado,、claro. eh, demuestra claramente que, que tenemos una policía que primero, que ellos tienen una policía que lamentablemente actuó tarde y actuó mal. En ese sentido, afortunadamente, con todas las dificultades que tiene nuestra policía, estamos mucho mejor. Mucho mejor, exactamente. Sí, incluso、eh, la prensa argentina, los canales de televisión argentinos hablan de eso. La ministra de Seguridad del gobierno de Milay también habla de que hubo ahí una inoperancia por parte de la policía porque se quedaron sin hacer nada.、Eh, bueno, usted habla、eh, de, de, de estos proyectos que no han tenido、eh, buena luz.、Eh, ¿Eso lo lleva a pensar de que debe haber Una renovación en la política actual de nuestro país? Ver, evidentemente debe haber una renovación. A ver, mire, los últimos cuatro gobiernos, dos han sido de derecha, dos han sido de izquierda. Y si uno, y si uno ve、eh, prácticamente todos los, la inmensa mayoría、uh -huh. de quienes están postulando, por ejemplo, a l parlamento hoy día, han estado cada uno en los últimos quince años dos veces en el gobierno. Y uno les escucha los discursos y son críticos, y hay que cambiar las cosas, y hay que cambiar esto y esto otro. Pero resulta que ellos han tenido todas las oportunidades del mundo a través de sus coaliciones, en las que son influyentes, a través, de su,、eh, a través de los mandatos que les ha dado el pueblo de Chile, han tenido la oportunidad de cambiar las cosas. Y no lo han hecho. Y ahora ambos bloques piden una tercera oportunidad para hacerlo. Entonces ya es suficiente. Eh, hay, eh, es casi cultura popular. Si uno hace lo mismo una y otra vez, nos va a obtener distintos resultados. Entonces, claro, la propuesta nuestra es: hagamos algo diferente,、eh, promovamos a gente distinta, gente,、eh, en el caso mío, creo, por ejemplo, alguien que es profesional, que tiene una trayectoria en la zona, que, que no es un político profesional, que, pero que he trabajado toda mi vida, que conozco la región. Eh, denos la oportunidad de hacer nosotros las cosas que pensamos que las hacemos mejor. Eso es.、Ah, hay que hacerlo así. Conversamos con don Claudio Uribe, abogado, exfiscal,、eh, que va por、eh, la candidatura a senador. ¿ah? Y、eh, conversando de, de, de esto,、eh, de la renovación de la política. Lo quiero llevar al tema más importante que cruza、eh, a nivel nacional, ¿no es cierto?、Eh, todos los estamentos, en la seguridad. Usted, siendo un ex fiscal. Ah, eh, me he dado cuenta de que cuando ocurre un hecho delictual de connotación, eh, eh, siempre está, no, es que、eh, los jueces, no, es que la fiscalía, no, es que los carabineros, no, es que el, los gendarmes, no, es que, y la pelota va de un lado a otro. Usted teniendo la experiencia de haber sido fiscal, ¿qué es lo que cambiaría o cómo、eh, le da mayor sensación de seguridad a la población, a la gente? A ver, sí, efectivamente, lo del compra huevos, s es q u e pasa con la gente? Eh, es probablemente una, una de las situaciones más, más terribles que se vive. Es decir, oiga, voy a reclamar a Carabinero, me dicen, no, si ya se lo informamos a la fiscalía, y en la fiscalía, uno, nadie responde, y, y después, claro, va al tribunal, y dice que no, que el fiscal no, no entregó los antecedentes. Claro, es terrible. Lo primero、eh, es entender que acá todas las instituciones públicas tienen que dar cuenta de、eh, la labor que realizan, es decir, no puede ser. Que hoy día, esto,、eh, si uno es víctima de un delito、eh, y uno no va literalmente, y discúlpenme la expresión, a hinchar a las instituciones, a preguntar una y otra vez, no se entera de nada, y simplemente muchos meses después le llega una carta avisándole que la causa se cerró. Entonces, eso tiene que cambiar. Tiene que haber obligación legal de las instituciones de informar y de informar cabalmente y adecuadamente. Los recursos siempre van a ser escasos. Se necesitan más policías, se necesitan más fiscales, pero los recursos siempre van a ser escasos.、Mm. Entonces hay que ver que se usen mejor y hay que medir、eh, dónde se usan mejor. Claro, es re fácil decir, ¿sabe qué más? Aumentemos las penas, que no sé poco menos que pena de muerte para todos los delitos. Eso no resulta. Eso、mm. no cambia nada. Ya tenemos penas relativamente altas. Lo importante no es que las penas sean altas, lo importante es que las penas se cumplan.、Mm. Que si a un, un tipo lo pillan robando, que vaya efectivamente 5, 10 o 15 años a la cárcel, como dice hoy día la ley.、Uh -huh. Pero que eso se cumpla. y a no,、eh, no es que hay falta de pruebas, no que,、eh, no que en realidad,、eh, en definitiva, era la primera vez o situaciones de ese tipo. Las, las penas se tienen que cumplir. Si las penas se cumplen, vamos a reducir significativamente、eh, la delincuencia. Si la fiscalía tiene que dar cuenta a la comunidad de lo que hace y tiene que atender no de nueve a una algunos días a la semana, sino que tiene que atender todo el día, vamos a tener mejores resultados. Y además, por ejemplo, si Carabinero, s que hace una tremenda labor, pero también transparenta un poquito las cifras, vamos a poder tener mejores resultados. ¿Sabe usted que, por ejemplo, hoy día, si uno busca la información de cuánto demora? c a a r b i n En r o s e llegar a un sitio del suceso cuando lo llaman,、mm. esa cifra no existe. Por lo menos públicamente no está. En ninguna parte. Y es, super, es una cuestión súper importante porque el 90% de las personas que son detenidas y el 90% de los que son condenados son detenidos en flagrancia. Entonces, si la policía se está demorando en llegar y no lo sabemos, no lo podemos arreglar. Y resulta que el dato más importante para aumentar la eficacia en materia de combate a la delincuencia. Es ese, y ese dato la ciudadanía ni siquiera lo puede conocer. Entonces, claro, hay muchas cosas que hacer en muchos ámbitos, pero yo, yo diría que lo principal es, por un lado, medir mejor y otro, que las penas se cumplan. Obligar a las instituciones a que transparenten la información y que cuando alguien es detenido, pague por el delito por el que es detenido. Yeah. Ok, es decir, agilizar los procesos, ¿ah? agilizar los procesos y que se cumpla lo que dicta, lo que dicta hay la, que, hay que la ley. la Exacto. Hay que、eh, no sé si un mito o, o un pensamiento errado que yo tengo y mucha gente tiene por la sobrepoblación que hay en las cárceles en nuestro país. La de Playa Ancha, por ejemplo, la de Valparaíso, que están en, en este minuto, después de lo ocurrido, ¿ah? de donde se escaparon tres reos,、eh, están trasladando reos h a y más de 300. Que están siendo trasladados a otras cárceles、eh, y se espera y están en espera. a h í 150 más. No sé si será mito de que ya la justicia o los jueces dicen: Ya, ¿y dónde? Si aplico la ley y lo mando preso, ¿dónde lo mando? Si ya está、eh, la cárcel o la celda、eh, está sobrepolvada,、eh, ¿qué hago?、Eh, no se ve,、eh, No sé, usted con la experiencia de fiscal,、eh, ¿no se ve esto que también influya a que.? Eh, eh, en La puerta giratoria esté permanentemente, por ejemplo, aquí hubo delincuentes que estaban asaltando aquí en la Avenida Libertad y al otro día estaban libres. Había pruebas de que estaban asaltando. La gente、eh, hizo las denuncias, quedaron、eh, en las redes sociales, fueron identificados, fueron detenidos y ellos al otro día se les vio l i b r e nuevamente acá en el centro. Entonces, ¿qué pasa? Claro, a ver. Eh, son situaciones distintas. El, en primer lugar, si, esa,、eh, si esas personas que fueron filmadas asaltando quedaron libres al otro día, probablemente aquí hubo falta de diligencia y falta de eficacia de los órganos encargados de acreditar esos hechos frente a、eh, los tribunales.、Uh -huh. Es decir, porque, claro, nosotros lo vemos a través de todos los medios de comunicación, pero lo tiene que ver el juez también. Entonces, si la fiscalía. O la policía no fue capaz de recolectar eso y mostrárselo al juez. Claro, en la audiencia de control de detención, ahí el juez, no, si no lo vio, es posible que los deje libres. Entonces, claro, ahí hay un tema de falta de eficacia y esa cuestión no puede seguir pasando. ¿ya? Y la fiscalía tiene que transparentar su proceso y tiene que podernos decir, oiga, ¿por qué me están soltando la gente? Bueno, me la están soltando porque yo no estoy llevando las pruebas adecuadas.、Uh -huh. eso, eso es un tema. Ahí. Claramente, eso es、eh, falta de eficacia porque yo, para ser bien sincero, no creo que ningún juez, en su sano juicio, viendo un asalto filmado, grabado, deje libre a un tipo、eh, por voluntad propia. Entonces, no, eso de verdad no me cuadra、mm. y ya sería un caso de corrupción, pero gigantesco,、uh -huh. que espero no sea el caso. Es que la población,、no. la gente, todos, los medios de comunicación, nosotros también, no entendemos. La verdad que no entendemos. Es decir, si usted lo explica de ese modo. Vamos a, a, a saber de que el juez no tuvo las pruebas suficientes. Pero la gente, en lo real, en lo, en lo que ve, ¿no es cierto?, que al otro día quede libre, esa parte no la entiende. Igual que la, la sobrepoblación que hay en las cárceles.、Claro. Eh, bueno, eh, eso en cuanto a seguridad. Pero en vivienda y empleo. Eh, también eh, es que nuestro país nos da como para que ustedes, quienes、eh, se interesan en ser candidatos y ocupar un cargo importante, en este caso de senador y todo,、eh, vienen con el ánimo de tratar de cambiar las cosas de una, nueva, de una manera distinta, con una renovación en la política, como decía usted. Pero hay temas como, por ejemplo, la seguridad que hablábamos, la vivienda y el empleo. ¿Cómo, cómo lo ve esa parte también, don Claudio Uribe? A ver. La verdad es que son temas que están muy relacionados hoy día. En vivienda nos ha pasado una cosa terrible como país: que el sueño de la casa propia、eh, se está volviendo una, una pesadilla. La, ya los jóvenes no están teniendo la posibilidad de acceder a, a vivienda. Es decir, ha subido tanto el precio porque, entre otras cosas, se, ha dejado de construir. se han dejado de construir viviendas para la clase media, se han dejado、eh, de construir viviendas para.、Eh, Para los sectores emergentes de la, de la población. Hoy día solamente se, se están construyendo, no sé, condominios、eh, con precios que llegan al ridículo, no sé, 200, 300 millones de pesos por,、eh, por vivienda. Entonces, lo primero acá hay que incentivar, hay que subsidiar y hay que apoyarse en la empresa privada para que se construyan viviendas que estén al alcance de las personas. Eso,、eh, eso es básico. El Estado, además,. Oye, gastamos plata en tanta tontería. Bueno, gastemos plata subsidiando a la gente que quiere comprarse la vivienda.、Eh, no puede ser, además, que, por ejemplo, que se paguen contribuciones por la primera vivienda. ¿ya? Por la primera casa que se compra a la gente, se la encarecemos más encima cobrándole contribuciones. El Banco del Estado no juega ningún rol relevante hoy día haciendo,、eh, financiando a las personas que quieren construir. Comprar su casa propia. Entonces, los arriendos se están transformando en un negocio que no aporta riqueza al país. Mucha gente que empieza a vivir de los arriendos. Entonces,、eh, eso no puede ser.、Mm. Tenemos que hacer un gran, una gran política nacional de incentivo, por ejemplo, a la primera vivienda, a viviendas destinadas a la clase media, viviendas que valgan 2.000 UF y no las burradas de plata que valen hoy día.、Mm. Ya, eso. Ok, don Claudio, se nos pasó el tiempo, pero volando.、Eh, no, no va a ser、eh, la, la última sí, de, de esta primera entrevista. Vamos seguramente a, a seguir conversando en otras、eh, entrevistas acá en los estudios d o n Claudio Uribe, que va como candidato a senador por el partido de la gente. Eh, para que、eh, usted, cuando lo vea en la papeleta,、eh, si lo convence ahí, o estudie un poco más de Don Claudio Uribe, ahí、eh, él pueda marcar con el lapicito ahí y darle la preferencia. Muchas gracias, Don Claudio. No, agradecido, agradecido de la cordialidad y de la oportunidad de exponer. Ok, muchas gracias, muchas gracias. gracias.